pensamos que lo malo de hoy es lo peor que jamás ha pasado lo que existió en el pasado, eso sí fue un apocalipsis. Esas eran cosas terribles. Mientras tanto nosotros sufrimos de provincianismo temporal y claro, evidentemente, hay problemas y afrontarlos es el camino, pero no como bestia, sino con sentido común, aunque es muy fácil engañar a la gente con mensajes de castigo y venganza. Pero vamos a poner un ejemplo. Si sumamos todos los fallecidos por pandemias enfermedades de ese tipo, gripo y ébola. Durante todo este siglo en Europa nos valen con los dedos de las manos. Pero ahora miremos atrás. En los tiempos de la peste en la Edad Media murieron la mitad de los habitantes del continente, la mitad de los habitantes de Europa. Eso sí, fue una bestialidad. Una de cada dos personas murieron. Esos sí eran cosas de malas y no las actuales. No nos miremos tanto al ombligo, miremos al ayer y sobre todo hacia el sur. El programa de ayer y el día de hoy dentro de muy poquito y todos los programas y cada una de las secciones están en nuestra página web. En los podcast en www.ondacero.es www.ondacero.es en la sección dedicada a la rosa de los vientos tenemos una etiqueta en Twitter Podéis mandar mensajes desde ya, Almohadilla Rosavientos, Almohadilla Rosavientos. Saludos en Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa con Sergio Moforte en la parte técnica, Silvia sola en la codirección, Javier Sevillano en producción y redacción, todos preparados, estos son nuestros contenidos. Vamos allá. Bien, mal decirlo una vez más, estamos los sábados por la noche entre la 1 y las 4 de la madrugada y los domingos por la noche entre la una y media y las 4 de la madrugada. Y como todas las noches de tertulia, como todas las noches gente domingos, hoy esta noche tertulia. Comado Martínez con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro, con Miguel Cedrero. Y atención, tenemos encuesta, todos los domingos las hay, pero esta es diferente no se pregunta quién se va a votar, el error será, el resultado por supuesto siempre hay un error, ¿no? pero lo que preguntamos y lo que vamos a saber es lo que opina la gente sobre si hay alguien fuera y si los gobiernos no mienten. Sobre ello, nos miente sobre ello El resultado lo vamos a saber a esta encuesta En una encuesta de nuestros temas eh, Lo vamos a saber en tan solo unos instantes sí, mi amor. Y además os vamos a explicar también Qué es eh, lo que pasaría según los últimos estudios En caso de contacto De contacto de ellos eh, con nosotros. Entre eh, De tanto preguntarlo Nos llevaríamos una sorpresa. Se hablará durante horas de ese contacto, eso es lo que pienso, pero en cuestión de minutos se volverá lo importante. Se volverá a hablar de los últimos fichajes, se volverá a hablar de la última reacción a un meeting, se volverá a hablar de cosas que verdaderamente son trascendentes y no el contacto con alienígenas. Y de tran, por supuesto. De fantasmas de animales hablamos esta noche en Cosas del Pasado con Laura Falcolara y tendremos fronteras en el futuro con Javier Sevillano, con él las atravesaremos además os vamos a contar algo más sobre el Darwin español, el hombre que inspiró la teoría más importante de la historia de la ciencia hubo una persona en España que ya sabía y que ya los puso antes que él También tendremos en Mujeres con Historia con Silvia sola que nos hablará de un auténtico, de una persona que fue un auténtico símbolo de la justicia entre hombres y mujeres. Lo dicho, comenzamos en la 1 y 37 minutos. Rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. La zona cero. Tanto like oh, no de like no, zona cero como don Martínez, amado, eh, muy buenas. Buenas noches.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 Sí, bueno, me imagino que no vio una luz al final del gaznate, ¿no? No, no, no, no. De... Que estaba, estaba Yo... decía que estaba todo dentro, negro, ¿eh? Lo que adentro era complicado. Pero me ha llamado mucho la atención, es un episodio muy bíblico hoy, en 2019. ¿tú? Fíjate, si y que sigue suena, agua lleva, o sí, sea, sí. Y, y y el, que el, algo de cierto hay en los relatos el, bíblicos. El, el agua lleva y, y, y bueno, al agua de mar y la ballena también, ¿no? que suele ser de que, mar, ¿eh? que, ¿Pero que, salió que, por el respiradero o lo expulsó vomitando? A ver. Pues eso, y ya le preguntaré a la ballena a ver qué responde. Pero hay que saber hablar balleno.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 a buscar ese contacto aunque creen la, mayoritariamente que hay vida extraterrestre son un poco más reacios bueno pero también es porque a los británicos cuando hay contacto con ellos se les dice la verdad que no va a ser por eso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 en ámbito nacional, con una muestra de 300 encuestados entre el 12 de... Mira, aquí tiene una rata, ponemos entre sí, el 12 y sí. Bueno, en <ríe> entre febrero, 300 un 300 encuestados es muy rápido. Aquí tiene una rata, dice. Pero lo que bueno. importa es si era antes de la de la electoral o después. Ah, eso es importante. Es importante sí, ¿Y saber si, si la alianza va a ser con los extraterrestres o no? ¿Y cuántos escaños sacan los, extra, los extraterrestres, Manuel? ¿Cuántos, pues sí, que a un, un ¿cuántos escaños un entre los galimedianos, los sumitas y los de retículi? Creo que se llevan el gato al agua. Bueno, pues según esta. Según esta que se llevan el gato al agua. El gato al agua. Según esa encuesta es en España, en España.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 Aproximadamente un 40 o un cuarenta y tantos Bruselas por ciento que si es, es que lo ocultaría cualquiera Si existen colesas de Bruselas en la galaxia de Orión Es, es que me eh. contarlo sí. No, y además yo creo que esto tiene también mucho que ver con la agenda de los medios de comunicación Es decir, esta no es una cuestión que esté diariamente en los medios de comunicación Es decir, los... ahora.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 Sí, y seguimos, seguimos con, con, con los OVNIs. Me he quedado un poco con lo otro, luego... Sí, pero... Luego seguimos los OVNIs fuera. Luego, no, que, no, que hay no, muchas no, cosas que hay que comentar. Bueno, pues... pues, pues <ríe> eh, a, el, a remarcar que soy el malo de la película. Eh, es, es, esto, es algo, esto es algo que ocurrió el, el pasado... Tiene 20... suerte que no tengo boli, que si no ya te... <ríe> ya ocurrió, lo hubieras tirado, avanzado. No no, lo ocurrió el pasado 27 de, de febrero en el aeropuerto Jorge Chávez de la localidad de Callao, cerca, cerca de Lima, y es la primera vez... Que está en todos los sitios, veces, eh? Un aeropuerto bolivariano, ¿eh? Sí. En no yo dejar de yo. desarrollar la noticia. Sí, sí, está en medio. <risa> bueno, pues decía que, que por primera vez la Corporación Peruano de Aeropuertos y Aviación Comercial, es decir, una institución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 Es abducido. Ahora hablamos. Durante las noticias que vienen en este momento, en onda cero. el eh, fuera que tengo que comentarles una <risa>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 Si vienen con papeles o no vienen con papeles. Claro. El tema está en que, bueno, acaba de salir un libro. Nosotros eh... somos terrestres extra. Así que el contacto será igualitario. Yo creo que van a venir de turismo. Igual, igual. <ríe> pues ha salido un libro que está en alemán. O sea que de momento es un poco inaccesible el libro este. Pero bueno, vamos para a ver mí, tú que, <ríe> Pero yo pensaba que todas las siete idiomas o así. Sí, pero con las, con las manos. Entonces, ah, claro, tengo ese problema. Con las señas pues de y poco más. Es un libro que he traducido es eh, Una sociedad alienígena, una introducción a la exosociología. Y lo han escrito eh, dos sociólogos, uno que es Miguel o algo así, pronunciado. <risa> o, eh, así. o algo así, es que no sé cómo se pronuncia. A ver, pero tienes que hacerlo un poquito con acento. Pues es que es a ver, acento, acento que conozco, alemán. Pero del norte de Baviera o de... Eh, da igual, acento alemán. Pues es Miguel <risa> no, no, Si es alemán no sé. Michael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 Bueno, pero es un contacto en el sentido de que tú por primera vez contactas con una certeza que existe otra civilización. Claro, pero, pero no es un contacto... Eh hablado no, sé, no es una comunicación claro. exacto no hay no no una interacción, interacción, interacción no hay posibilidad. Claro. pero bueno por lo menos ya sabes la bueno, primero tampoco ¿eh? ya sabes que no a estás ver, solo a ver si el objeto sea un teléfono móvil de para hablar con los marcianos sí bueno claro evidente, Es ya, conferencia es. se le cago no en plan <risa> peliculero también que entras dentro del objeto y resulta que empiezas a activar ahí todo lo habido y por haber sí, imagínate un descubrimiento no, el normal de normal. de una cinta de vídeo te va comentando que es un poco lo que no se los hemos hecho cuando hemos mandado a la abuela y a sí venir de otros mundos si no estar en una cinta de vídeo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 y y lógico y no será perjudicial para nosotros porque será un contacto con una civilización que ya ha estudiado esas posibilidades mm. o sea que será un contacto extraordinariamente pacífico Pe pero es que yo creo que no estoy de acuerdo que no estará desesperada y puede ser un arca que hayan lanzado y el, y el, y el, para abandonar el mira, planeta no, nosotros hoy a partir y mañana una... será la quinta noticia ya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 que está intentando transmitirnos algún mensaje yo creo que esa es la clave del fenómeno ovni detrás, la clave del fenómeno ovni es el simbolismo y Manuel, pero, pero pues, y Manuel que hablaba tú ahora hablabas de los... 50... 70 años intentando transmitir bueno, un 70, mensaje joella. ¿cómo que 70? Una superinteligencia ¿cómo que 70? a lo mejor no están 100, transmitiendo ningún mensaje en el supuesto... imagínate un antropólogo intentando comunicarse con los pigmeos y 70 años, a ver si me entiendes Manuel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 Eh, que somos demasiado buenos. Los estatalistas, eh, si vienen aquí y contactan, eh, nosotros le diremos, espera que haga el partido y luego no me dices. Sal, sal eh, que, que estoy muy ocupado aquí en el sofá haciendo cosas como para que me vengas tú encima. De, de todas formas, oja, ojalá sean diferentes a nosotros, porque si son del estilo como somos nosotros, que somos no, auténticos podrían, depredadores, que nos estamos cargando nuestro planeta, lo normal es que ser. vengan y que quieran directamente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 Igual se ha cumplido. O sea, que está muy bien como planteamiento teórico, pero esto del de reparto equitativo de la riqueza, yo no lo veo por ningún lado. Donde, cuando el poder ha hecho lo eso... Lo que pasa, ¿sabes, Manuel? ¿Sabes qué pasa? Que, a lo mejor eh... en el Moscú, en tus tiempos, pero vamos, en el resto del mundo, eso del reparto equitativo hay... de, la, de la riqueza, no sé yo. Claro. Hay muchos estudios también que, que hablan de... de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 Pero además es que es muy razonable, o sea yo te estaba escuchando y me estaba recordando el derecho natural de garófano que se estudia en criminología, que, porque los delitos básicamente son los mismos en todas las culturas, porque es que no hay que ser muy listo, porque lo bueno dos, lo malo es, que, que, es lo mismo, robar eh, está mal, matar está mal, violar está mal, eh, es luego natural. luego existe unos conceptos sobre el bien y el mal que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 Bueno, no lo sé. Yo, yo no lo sé, ¿eh? Yo te, te comunico. Esta es una... Pedir permiso es como decir... ¿Te puedo dar una usia? No, pues sí. es que eso no se pide permiso. No se da, ni se piensa, ni tú nada. Vas, tú vas poco a misa, ¿no? ¿Eh? Tú vas poco a misa.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 ¿Cómo va a querer contactar extraterrestres pasando esto en, en la <risa> no. Tierra, en un país como España, que se supone que es un país avanzado? Esto da pamporreas, bueno, eh, asco y vergüenza. Es mejor que te, que te den pastillas para no, no. eliminar... No, no, no, no, no es ni mejor ni peor. Es que eso solo tiene que estar en los libros de los horrores.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 ¿No? Y además aquí los investigadores defienden que en un 37% los sentimientos de agresividad física han disminuido en base a esas terapias de estimulación eléctrica. Oh, eso lo decía Lombroso y esas cosas, y en los campos nazis también no. lo decían, eh, que después del holocausto delinquero menos los que estaban dentro. Curioso, en, la, en la silla eléctrica pasa lo mismo. ¿eh? Claro, que por es, ahí, que, no es a que acabamos en lo mismo, hombre. <risa> No no lo sé yo, no quiero ser frívolo con esta información, me, imagino no sé, no, no, cuando... a mí me parece pensarlo y hacerlo.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 inhumano, asqueroso y vergonzoso lo que hizo eh, Breton y otros, pero es que no tiene nada que ver. No, pero mira, eh, lo, lo bueno de esta Yo creo historia... que nos faltan datos, que pero faltan sea... eh, Hasta un punto, porque se paralizó esto en cuanto se supo, se paralizó, es decir, eh, el eh, gobierno dijo, pero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 momento no o sea, a Lo que, me gustaría, si no lo que a me gustaría saber lo primero de todo es si estas descargas eléctricas tienen algún impacto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 Esa, esa esa terapia o ese experimento en la vida de esas personas claro, si la ¿Cuáles, claro, ¿Cuáles son efectos los efectos secundarios? Si conscientes sí. Por eso digo yo de que se, se tendrá que hacer un seguimiento a estas personas, como les ha afectado y a ver hasta qué punto eh, pues eso es una aberración o, o es algo científico Es una cosa que, que todo el mundo que hace sabe, algo. Digo, Pero sí, la eso, a clínico, eso y lo prohibió abiertamente hace cinco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 Me, me, hace un gracia, me hace un poco Ay. de gracia Ilegal, no creo que, que, que te eso, escandalices porque, vamos, tanto no porque hace... todos los días se hacen aberraciones mucho más brutales en el mundo de, la, claro, de, la farma, de las farmacéuticas experimentos en los que no se pide permiso, que normalmente se hacen en América Latina, no, o pero, se hacen en y África y otro día hablamos y, eh, de eso y se también lo contaría y que lo, te y... peguen un calambrazo en la cabeza hombre, pues tampoco está bien comparado con eso claro, pero esto ocurre en nuestro país ahora mismo y si eres un bretón, pues mira ¿qué quieres decir?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 Bueno, a, a a lo a lo mejor bueno, se trata se trata oh, de falta información de no un experimento saber, claro. o yo que sé, mucho más liviano sin apenas efectos secundarios, es que no lo sabemos, ¿no? que no lo Hablando de uno con 5 mA, no estamos metiendo ahí. Es una cosa y además insisto, se han hecho muchos si experimentos, si hay una modificación eléctrica... en la conducta es suficientemente fuerte como para que Eh, pues ves, yo paraíso. creo que si esto lo ve Rodríguez Delgado estaría emocionado ah, bueno, claro sí, y Rodríguez Delgado era un español y que estaba en y que electroso. se dedicaba a experimentar con los cerebros de la gente y metiéndole pero, chinso fantástico, claro, y estupendo bueno, simios, el, simios, creció y torres, la humanidad claro. limios, pero, ah, pero, lo hacía pero, con animales, era muy bueno pero ante, ante otros no casos de, de personas eh, violentas y que no pueden refrenar esos impulsos pues se les, se les ha tratado se les trata y se les tratará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 o nos habríamos enterado cuando se publicase la tesis claro también y ahí ya se habría completado el si la estudio la y o habría pasado desapercibida la tesis a lo mejor no Hombre, creo una cosa como esta muy desapercibido no yo creo que mira sí. cómo se ha puesto Bruno yo creo que hizo pero sí, sí, sí. mira me desapercibido me, a pasar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 Pero esto de algunas veces me siento como un barril de pólvora a punto de estallar. ¿Esto nos pasa a vosotros? ¿O el no, Gremlin malo. Barril, claro. Claro. El o, sí, sí. O, o lo de, si alguien me suelta una galleta, pues corre el riesgo de que se la devuelva. Hombre, pues yo creo que la mayoría de nosotros nos sentíamos identificados. O si me va ¿no? a bajar la regla, me pongo de todos los colores. Me da igual. A mí eso ya no me Gremlin pesa. A, a mí eso ya no me pasa, ¿ves? Y dices, me he convertido en Gremlin malo. Bueno, pero pues, que, eh... está, que se pasa mal y que, y que realmente cuando uno aprende a, a, a manejar esas emociones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 y es un pirata haitiano que por lo visto fue ah, ej ejecutado lo comentamos claro este fue ejecutado y, y luego por robo y por pendenciero sí sí exactamente más que pendenciero ella de lo que le acusa es que que eh, tiene muy poco no nunca en casa con que ella no tiene no que tiene muy poco sexo que es muy casual <risa> que no se lo toma en serio no se lo toma en serio y entonces claro, ella reivindica que así no puede tener una relación seria en condiciones, que así no con sí, lo cual, que le han hecho un bodorrio y todo sí, sí, sí, sí bueno, claro, pero sí, pero sí, claro, se, claro se invitó Víctor, a toda la familia este, este, y se vistió de blanco con todas las de la ley, se vistió de blanco y todo además la ceremonia la hizo una medium sí, todo sí. Porque, perfecto porque claro, porque ella decía que para que, fuera, que él realmente dijera que sí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 para que se probara, según ella, que él había dicho que sí mediante. Ah, claro, medium, que, que sí, que dice bueno. la medium ya se prueba. Claro, eso, eso es. Claro. Este, es claro. este fantasma claro. se llama Jack, es del siglo 18 para que tengáis más datos, ¿eh? Aquí sí se ha identificado, Qué el DNI no le han puesto, pero bueno, el asunto es que ella ha cortado la relación, se casa en 2014, y antes de, <risa> la de que llegara el año, un la relación, dijo, o sea, mira,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 Que este número la tenga y que lo evalúe y que se engancha, pues ya tiene ahí otras posibilidades de investigar. <ríe> ¿Sí? ¿Que están agotadas? <ríe> sí, sí, sí. el que trabaja en las la revistas he tenido me he quedado sin ejemplares y he tenido que ir al kiosco a comprarme una revista. También bueno. histórico fue lo que ocurrió el pasado viernes, el 8 de marzo, Madó Martínez, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.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 Y el camino indiscutiblemente seguirá Una de las cosas ¿sí, que se dice Cuando eh, se hacen eh, críticas a la, a la posición política Y se dice No, es que yo defiendo eh, los derechos y igualdad Tanto de hombre como mujer Bueno, pues eso es ser feminista La igualdad, en este caso, de las mujeres Pero ser feminista es la igualdad De mujer con hombres No más ni menos, sino igualdad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 Y para que quienes eh, quieran saber un poquito más eh, sobre la historia, sobre un lugar eh, mágico, misterioso, que vayan a eh, rutasmisterio.es, ahí se encuentran. Toda la información en eh, va a ser dentro de muy poquito tiempo el viaje que hacéis a Turquía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 La protagonista de Mujeres con Historia hoy del rato de Silvia sola es Ruth Bader Ginsburg, un auténtico símbolo de la justicia entre hombres y mujeres. Oh, well, mujeres con historia. I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 para poder tratar en el futuro, ir purificando, ir mejorando este sistema y aunque que y, y, y el paciente no tenga este este la última si poder tratar de esto. Sí, bien. ojalá se pudiera extender a todo el mundo, pero eso es complicado. Javier Sevillano, muchas gracias. A vosotros. La Rosa os viento Vientos se envuelve la semana que viene, el sábado por la noche, a la una de la madrugada, a las 12 en la Comunidad de Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llega El Transistor con José Ramos de la Morena. buena semana